Bar del g a s con Javier Domínguez. p u l e v a r del Jazz, con Javier Domínguez.、Yeah. Tiro. Buenas noches. <ríe> Bienvenidas y bienvenidos a este torrente de sonidos absolutamente percusivos y geniales en las manos de un blanco que parece blanco, casi tostado, pero bueno, es blanco. Se llama Buddy Rich, el viejo Buddy Rich, el genial Buddy Rich, a quien yo tuve el honor de invitar a un concierto hace ya de estos muchos años. como director de su orquesta y disfruté de un concierto fantástico de esa máquina de hacer ritmos de hacer sonidos y de dar todavía con 100 años que que tiene sigue pegando los mismos baquetazos que sí que sí <ríe> en la casa de los espíritus lo ve lo ves、eh, que todo、eh, es un hombre menguante porque está ya está muy torcido pero Pero a pesar de ser un hombre menguante, toca todavía así la batería y los platos y es una delicia y es una maravilla. Y en este ...en este circuito que estoy haciendo de los viejos centenarios y las viejas centenarias, pues él ocupa un lugar preferente porque es uno de los grandes, grandes, grandes blancos. Hay también grandes blancos, cuidado, ya sabéis que yo soy negro, por debajo de mi piel blanca todo lo que hay es negro. pero、eh, este es un buen、bon、blanco u e n b y merece merecería ser tostado pero en fin es blanco y es un baterista fantástico extraordinario y hay un dato、eh, para que sirva de referente que le hace、eh, le hace cambiar todo lo que son sus, sus planteamientos musicales y su y, y, y todo y es、eh, haber estado en la orquesta de Tommy Dorsey y por supuesto haber conocido en la orquesta de Tommy Dorsey al viejo Frankie, al viejo Francis Alves r i Natra. También eso le dio un sentido del swing y un sentido del ritmo realmente maravilloso.、Eh, para colmo también tuvo una, de toda la bulla que llevaba, pues de, esa, de ese desgaste físico que es tocar la batería, no os creáis que tocar la batería es una cosa fácil. Yo la he tocado poquísimas veces en mi vida, bastante bien por cierto, las pocas veces que la he tocado, porque yo,、eh, el ritmo y yo somos casi lo mismo, y sin coña, yo tengo un sentido del ritmo, que, no mejor, el ritmo tiene un sentido mío, en, o dos sentidos míos que se notan enseguida, que, que entiendo el lenguaje. <risa> bueno pues dicho esto en él en el 59 creo que fue cuando le dio un viaje al corazón pero dijo no puede ser esto no puede ser yo tengo que salir y tengo que seguir tocando y siguió y siguió algunos años más bastantes años más después de aquel ataque al corazón siguió muchos años más tocando el viejo badrich a quien dedico con muchísimo honor y con muchísimo orgullo y con muchísima felicidad esta primera hoy de hoy domingo esta primera hora de hoy domingo homenaje a los centenarios homenaje a los músicos la pasada semana estuvimos con estuvimos con si no recuerdo mal con ella con ella f i g e r o que por cierto、mmm, alguien me corrigió con buen criterio y yo dije tampoco pasa nada si tiene 99 el año que viene celebramos el centenario y es que e l ha nació el 18 lo que pasa es que yo me volví loco contando el 18 cuenta ya como uno <risa> no me haga el caso pero hay que ser riguroso e l ha nació el 18 bueno pues a e l le dediqué la pasada semana una hora también por supuesto a ti martín Ese sí, los demás, no, los demás no hay error. A d e a Martin, que nos cantó muy muy bien, por supuesto que sí. Y después también estuvimos con Dizzy y también estuvimos con Dizzy Gillespie. Y también estuvimos con Dad Cameron, el maravilloso compositor, arreglista y pianista del Bob. Dad Cameron. Y esta noche pues arrancamos con este maestro de la batería. Sé que te encantan las baterías, sé que te encantan los sonidos y por eso esta noche es especial para ti. No quiero enrollarme mucho más. Este es Bodyrich, cumple 100 años este año en el que estamos y por eso le,、eh, nos alegramos, le concedemos el honor y la gloria de que esté aquí como gran maestro, como gran señor, como ilustre y fantástico genio. de la música de jazz. en radio andalucía información con javier d o m í n g u e es z que además se、eh, lo pasaban los tíos de puta madre te imaginas te imaginas en esa orquesta de lo que sea de lo que sea tú tromón pues muy bien yo saxo el barítono que me encanta el barítono por ejemplo y es que es un flipper es un flipper porque es, es una máquina de, de, de poner sentido de poner sonidos de poner ruido de poner magia eso es, eso es el swing es o es más puro swing que te pueda s echar a la cara o uno de los más puros swing cuidado uno de los más puros swing que te puedas echar a la cara como sabéis en, hay una película que no es muy antigua es bastante reciente te acuerdas de we plus h bueno pues we plus h es, es una película que rememora muchísimo la figura de, de b u d d y rich de hecho、mmm, bueno pues todas las referencias discográficas toda la toda está presente constantemente en, en la película o sea está muy muy muy presente en la película y entonces pues yo te la recomiendo si no Si no, la, si no la has visto, para que, para que disfrutes,、eh, con, pues, Bueno, hay, tiene matices, tiene muchos matices, no solamente en lo musical, sino también en lo humano, en la superación de uno mismo, en el esfuerzo, en muchas cosas. Pero la referencia es eso, es b a d y Rich. Y b a d y Rich、eh, como, como, como eso, como algo casi inalcanzable, aunque es alcanzable, desde luego con un esfuerzo gigantesco y tremendo para conseguir estas claves para ser de alguna manera pues un maestro del swing roten que roten que música tremenda música fantástica de uno de los más grandes de señores de los instrumentos de las baquetas de las de los platillos de los platos de los pellejos de los tambores del ruido del swing de la fuerza de la música de jazz body rich 100 años muchas felicidades Del jazz, con Javier d o m i n g u e z suite una suite del channel One para cambiar los t e m p o s para también en un momento determinado las grandes orquestas los grandes maestros de, del ritmo pues、eh, creen una sensación una cadencia un mecanismo de ternura de tranquilidad de serenidad de gusto de buen gusto de sensaciones Maestro Buddy Rich, centenario, como los músicos que últimamente nos estamos encontrando aquí en nuestro Boulevard del Yar, en r a i en Radio Andalucía Información, en esta madrugada de sábado a domingo, domingo ya, en esta nuestra primera hora de domingo, homenaje a los 100 años, en este caso del gran, del gran Buddy Rich, con músicas de la Pacific Jazz, y con música de las grandes orquestas en las que estuvo. Honor a quien honor merece, y gusto y sensaciones y armonías, y baladas, y homenaje al jazz, para este hombre que de vez en cuando forma unas bullas increíbles en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Andalucía Información. La 1 de la madrugada. En Radio Andalucía Información. r a i El Bulevar o d del Jazz. Con Javier Domínguez. bar del jazz con javier d o m í n g u e z me entran ganas de hacer un one more time te lo aseguro y poder bailar este two for one con este extraordinario músico a quien dedico esta segunda hora que también es centenario y que es un ejemplo y que es un maestro. Desconocido, pero maestro. Gran maestro, sin duda. La sección de saxofonistas del Duque, de Duque Ellington, era un... ...era como, como, ¿cómo os diría? Como cinco、uh, lugares de genios. O sea, las, las sillas, las, ¿cómo se llaman? Carajo ese de, bueno, pues las sillas, <risa> donde estaban los templetes y los lugares donde tocan los músicos, que ahora no me acuerdo cómo se dice, ni me importa, pero bueno. Los cinco lugares, los cinco pupitres de, los, de la sección de saxos del, del maestro Duke Ellington eran cinco episodios. cinco lugares absolutamente increíbles ahí están r u s s el l pro cop ahí está paul gonzález ahí está johnny oye ahí está harry carney y ahí está nuestro destinatario de esta hora el genial jimmy hamilton jimmy hamilton cumple este año 100 años este Este cabrón que toca el clarinete de esta manera tan maravillosa, que casi me obliga a callarme porque, ¿qué mierda voy a decir comparado con estos sonidos? Absolutamente maravilloso, igual que este genio del trombón. Bueno, en realidad、eh, todos son grandes, grandes, gigantes, los músicos de la banda del Duque. Pero este hombre nuestro, nacido en 1917, nacido en Carolina del Sur, en Dillon, y maestro de los maestros del clarinete, del saxo alto y del swing y de la composición y de tantas cosas, Uno de esos hombres de bandas, auténtico hombre de banda, igual que, que Johnny o g e al, al alto o igual que Paul González al tenor, eran hombres de banda, genios de banda que acompañaban al gran genio Duke Ellington. Es un placer, por supuesto, sentir estas músicas, estos sonidos, esta claridad inmensa que hace que nuestros horizontes sean mucho más claros y diáfanos. Es evidente. Primero la música y después el lenguaje. ¡Qué carajo! Saxo tenor Jimmy Hamilton. Si le digo que la toque otra vez. suena muy bueno con muchísimo sabor y con mucho con mucha entidad suena viejo suena fantástico benny morton y jimmy hamilton la banda de, de, de benny morton y jimmy hamilton y el famoso jeque de arabia Wow, estamos en tiempo y forma para saludar nuestras horarias como es habitual y siempre me gusta saludarlas en directo、eh. debajo de mi voz o encima de mi voz c ó m o es las horarias debajo de mi voz no las horarias encima de mi voz las horarias encima de mi voz、eh, s í da igual es indiferente que sea debajo o encima no c ó m o va a s e r indiferente s í coño es indiferente no hagas un mal chiste Es absolutamente indiferente que las horarias estén encima de mi voz o debajo de mi voz pero que estén justo en esa situación porque si no nos chafan algún tema y a mí no me gusta ya sabéis bueno es momento de centenarios recordar a los viejos maestros y a las grandes voces como es el caso de la fille al que ya estuvimos con ella y y a nos dijo alguien me llamó y me dijo que él ha nació el 18 y yo ya os conté que lo había reconocido que el error pasa que yo contaba el 18 como el primer año 18 19 hasta hasta el 2017 son 100 o son 99 no porque entonces si son si si si jimmy hamilton nació el 17 y celebramos el 17 el centenario está claro que él ha sido el año que viene no me importa O sea que... Nobody's perfect. <ríe> que decía el fantástico Jack l e m o n Bueno, es, esto es el Boulevard del Jazz, esto es Radio Andalucía Información. Homenaje a los centenarios, homenaje en este caso sí, a un gigantesco d e clarinete, a un hombre, el atril. Estaba todo, todo el rato buscando la palabra exacta y correcta y literaria y además periodística, el atril. El atril de los músicos, el templete, la silla dorada. Bueno, pues el atril, los cinco atriles de la sección de saxos del maestro del Duque eran geniales. Ya os conté quiénes son, no voy a repetir otra vez. Pero uno de esos lugares increíbles es el de este hombre, de Jimmy Hamilton, que es centenario y que por supuesto merece pues, nuestra atención, de nuestro, nuestra... nuestra es que se te van los pies es que es que toca el tío clarinete maravillosamente bien y además son viejas grabaciones que suenan fantásticamente bien aquí está con un ilustre compañero y amigo y gran escritor también de música y compositor como es ben n y morton la banda es la de ben n y morton y el propio jimmy hamilton del jazz con javier d o m í n g u e z vosotros no ustedes perdón vosotros a ustedes da igual no conocieron a madame roseta t a h、oh, les puedo contar muchas cosas de madame roseta t <risa> tenía un pisito en la 52 y ¿Y era fácil acudir pues s í era fácil acudir porque siempre había buena música había un piano de vertical de esos verticales que que yo no sé si ni ni, ni cómo sonaba pero sonaba sonaba mal pero sonaba y, y siempre había alguien que que aporreaba yo q u é sé una caja un, un había había bueno había ahora que recuerdo había un había una especie de, de caja de batería Pero aquello, no, no, aquello no, no, no sonaba apenas, pero sonaba. Sonaba y había unas escobillas, lo que había eran unas escobillas. Y Madame Rosetta era una mujer, una era una mujer extraordinaria. Era muy, muy flaca, con unos ojos inmensamente profundos y una mirada extraordinaria y genial. Y sobre ella se contaron y se cuentan muchas historias. Yo tuve el honor de conocer a Madame Rosetta.、Eh, Y... <risa> sí. y formo parte también mínimamente formo parte de la leyenda de, de madame roseta t porque b、bueno, u este n o e es el tema este es la gran canción el gran el viejo tema el ilustrísimo tema dedicado a ella porque los músicos querían igual que a panónica a, a, a madame nica también le dedicaron muchas canciones porque era una grande pero panónica la diferencia es que era rica y、um, madame roseta t era muy pobre pero era una mujer bueno es una mujer vive en el corazón de todos los que la conocimos y, y está la historia del jazz sin duda con estas canciones y con estas historias y por supuesto el propio jimmy hamilton y por supuesto en este caso benny morton la rememora y la recuerda y la y le, le hace un preciosísimo homenaje al que yo desde aquí me uno, en, esta, en, esta, en este recuerdo para el gigante Jimmy Hamilton, que es centenario. Y por ser centenario y cumplir 100 años, le estamos dedicando esta hora.、Eh, no merece menos, merecería muchas más, muchas más horas. Y sobre todo disfrutar con su música, con ese clarinete dulce y suave, que siempre suena de forma distinta. La vieja historia del tío bad yo le llamaba tontón tontón bad pero <ríe> pero él era el tío bad <ríe> Domínguez. En Radio Andalucía Información. con t a permisión <risa> ha sido magnífico y formidable estar está ahora con este tipo jimmy hamilton maestro del carnet l e maestro del tenor maestro de músicas maestros de composiciones maestro de maestros y gran gigante negro por supuesto y genio del jazz centenario Por eso está aquí, porque cumple 100 años y forma parte de la nómina maravillosa de hombres que están en la casa de los espíritus del Boulevard del Jazz. Al igual que mujeres centenarias como Ela, que el año que viene también tendrá que repetir porque nació el 18. Y yo dije que había nacido, no dije que había nacido el 17, yo la consideré centenaria. Pero, bueno, no repitas más veces, <risa> d el error de Ela. <risa> Ha sido un placer. Os a c o m p a ñ ó como siempre en el control, en la producción y al micrófono, vuestro amigo Javier Domínguez, que os desea que paséis una muy buena noche, que tengáis un feliz día, que tengáis una muy feliz semana y el próximo sábado por la noche, cuando sea domingo y sea ya la medianoche, nos encontramos otra vez aquí. Y siempre en el podcast, a la hora que quieras, donde quieras, como quieras. Y con quien quieras, sobre todo. En el podcast de la web de Canal Su Radio, r en Radio a la Carta, en el Boulevard del Jazz. Buenas noches.